El problema radica fundamentalmente en la gravedad de los delitos. Eh, este fin de semana fue, por lo menos para la ciudad de La Plata, un fin de semana sangriento. Uh -huh. Tuve muchos casos de tentativa de homicidio y de homicidios consumados y todos eran de, de menores inimputables. Uh -huh. O sea, eh, de alguna manera eh, quise poner un, un freno a esta situación porque uh -huh. si yo como juez a la familia de las víctimas La sociedad, la única respuesta que le puedo dar es decirle que eh, al menor le voy a decir, nene, anda a tu casa y no mates más. Evidentemente eh, eh, caemos en un escándalo jurídico, ¿verdad? Es decir, la ley eh, de menores es hasta los 16, a partir de los 16 años son punibles. El, el problema está en que cada vez la edad de, de comisión del delito va descendiendo. Estos chicos tenían 15 años recién cumplidos y tenemos un homicidio consumado y dos tentativas de homicidio en tres hechos distintos y otros hechos de sangre que, bueno, que como son inimputables, no, no se logró la detención. ¿Eh? ¿Hola? Sí, ¿y usted, ¿y usted cree que hay que bajar la edad de imputabilidad? Por supuesto. Eh, la, los 14 años de ahora no son los de hace 30 años atrás. Evidentemente esto ha cambiado muchísimo y... Además, este, piense esto, es con dejarlo sin libertad y no, no aplicarle ningún tipo de sanción nosotros no estamos educando ni resocializando a nadie, muy por el contrario. Lo que le estamos diciendo es seguir delinquiendo, porque total no hay consecuencia por actos